La zona cero. Here comes, comes the weekend, Tertulia Zona Cero esta noche, Tertulia Zona Cero con Yusef eh, Gijarro. Muy buenas Joseph. Muy buenas noches a todos. Hello. Con Manuel Carballal. ¿Qué tal Manuel? Muy buenas. Hola. Y Juan José Chazoro, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Están morenos todos, ¿eh? Sí. Oh, ya se le, se le escucha bien, ¿eh? Ya no, ya no tiene la voz renqueando. Bueno, de, déjalo, he déjalo. Vuelvo, que... He vuelto a sacar el niño que tengo dentro. Sí. sí. Bueno, hoy te vamos a...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 Pues ya puede ser grande la de 51. ¿no? Es, es, es, es ¿sí? grande, caben, caben, no hay sí. problema. Lo que pasa es que esto no Pero va a ocurrir. Pero esa de 51 botellón, no ¿eh? Porque ahí no, yo, está yo, la cosa muy complicada. Ya digo que no voy a ir, yo me he apuntado. Claro, es que eh, no va a ocurrir. Pero vivimos ya. en los tiempos en los cuales...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 y vayan a ir corriendo para entrar no sé dónde. Sí, claro, y van a entrar por la puerta ¡Ay, eh, claro! Y eh, se la van a abrir este, Vamos claro. a ver, a, a, aquí concurren vale, como los bárbaros al asalto sí, a, trepar, sí, sí. Eh, a trepar las verjas que no es tan raro, ¿eh? Yo ya lo he hecho una, una ocasión sí, pero, lo de trepar la verja Pero no, no, no del área 51, no de la área 51, eh, 51. No, no Hombre, porque ahí. me pillaba un poco a desmano Yo lo hice en un polvorín, Además, en un polvorín de la déjame, déjame hacer la siguiente reflexión porque está pasando un poco como lo que Trump quiere hacer con, con los pobres inmigrantes eh,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 que tiene restos de Wolframio mm. y donde se están bañando muchos influencers y están subiendo ¿Ah, la foto. Sí? Un lago, sí, de, ¿En aguas de así, y por es que las fotos son preciosas. Sí, sí, sí, sí. La, de hecho es una pero el de... hecho de que haya Wolframio en el lago no es casualidad, ¿no?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 Pero que no, sí, no sí, es que sí, lo que soñó, que no... Pero no. si tú y yo lo hemos sí. entrevistado, Jaina C. Claro, sí. Lo sí. hemos tenido en el programa. Bueno, es que era nuestro telonero, o sea...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 Pues cuando dejamos al pueblo Saharaui a su cuando suerte murió y Franco los, y entonces hubo y claro relevo de, con el rey y entonces pues se, es, se es, es, es cuestión de usar el sentido común, pasan montones de cosas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 Actualmente desde ahora hasta las 4 de la mañana está la Rosas de los Vientos en Onda Cero. Hoy hemos comenzado antes a la 1 y vamos a estar hasta un poquito más tarde. Programa extendido hoy hasta las 4 y media, entre la 1 y las 4 y media de la madura de aquí en la sintonía de Onda Cero. Y tenemos eh, Tertulia Zona Cero, Tertulia con Josep Guijarro, con Manuel Carabellal, con... Eh,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 Por la mañana, eso sí, eh, va a ser por la mañana. Que hace mucho calor ayer. <risa> sí, mejor sí, claro. Que es el desierto de Nevada. De... de madrugada, ¿no? Claro. Con la fresca, con la fresca. Exacto, y va a ir un millón de personas. Tururu. La sandía, <risa> la tortilla. Las forras, ya por la mañana, también. más porque las forras. Pero vamos a hablar de los chinos de hace 12.000 años, que se ha descubierto que también, Juanjo, deformaban cráneos. ¿A quienes querían parecerse? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían?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 Eh, una de las partes de, de los rituales era el afilarse los dientes, que es una cosa que me parecía tremenda. Sí, bueno, y la, fíjate lo, también estas señas que hacen el alargamiento de, de los labios, para colocarse también hay un disco. Sí. O sea, cosas sí. que, que a nosotros nos pueden parecer Pero como... Pero eso debe es como un culto cargo, ¿no? Que viene un lector de CDs y... Sí, para los, apoyar el paso Pero...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 o era una cuestión puramente estética bueno, mm. Yo, que no es, que no es in, incompatible con lo que dice Juan de una mm. moda de una etnia determinada que quiere pues eso estará la moda algunos textos mesoamericanos dicen que lo hacían para parecerse a sus a los dioses, dioses claro. sí. y no de Akenatón y de por ejemplo en Egipto y su mujer y,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 Eh, estaban Afirmás, sí, entrenándose, estaban escribiendo el prólogo de Trump.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 quería preguntaros no, o si sea, refiere a la apertura del chakra coronario exactamente hombre sí, sí, oye, sí, sí perdonad Silvia no es que sea bruto ¿eh? tú puedes acudir a la literatura déjalo, ufológica. déjalo déjalo déjalo al redondo Josep sabes que de vez en cuando realizamos alertas ovni con eso no estás animando mucho uh, ¿no? calla calla oye, estamos en 2019 que eso ya no es... bueno que lo que quería preguntaros es si si está confirmado o imagino que sí que en algunos en algunos casos sí o en otros no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 Aquí se vendió sí, como otra que cosa, tiene, ¿no? es una sí, religión sí. afrocubana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 como de el mismo Manson, con varios de los fundadores del programa MK MKUltra en, en Estados Unidos, con lo cual él se pregunta si había alguna relación directa entre Manson... Y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 Curva, curva. ¿Cómo? Curva 10. Es que es muy oscura y parece una cueva. Claro, es una cueva. Está mal iluminada. Estas cosas pueden ocurrir, oye, pero vamos. Y le puede pasar a las cuevas. No sino curvas. Y la verdad que esta 10, que es como se conoce también la entrada al Stadi tiene una leyenda negra que se está fraguando al de, de muertes. Claro, fíjate que a mí me ¿Eh? extrañaba, tío, ¿qué es esto de Cueva 10 con en Mónmeló, que es un circuito, no? Pero, bueno, <risa> Bueno, me extrañaba, que que visto, tú me contabas estamos... esto, pero Cueva 10, Cueva 10, pues vale, pues Cueva 10 en Mónmeló. Como, como es terren... que tiene una leyenda negra, sí. pues te quedaste con lo de la oscuridad sí, de sí, sí, la sí. cueva.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 Sí, pero bueno. eh, ahora, ahora os a diré, mí me por vais qué. a permitir, evidentemente Guajo me va a dar la razón, no hay dialectos, ni en Galicia, ni en Cataluña, ni en el país vasco, ¿eh? hay idiomas. Bueno, idiomas sí, sí, pero bueno, luego ya hay variantes sí, dialectales sí, sí, dentro sí. de cada idioma. Claro. Sí. Pero bueno, entonces, el, el tema está en que cogemos y... Se refería al gallego de las Rías Bajas ah, vale, de, vale, de las bien, Rías sí, Altas. Esto y... no es lo mismo el de la costa que el de interior. Hay, bien, depende, claro. no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 Y por lo tanto es una información privada que escapa a su control. Pues os decía que mi Alecha es gallega porque cuando conecto onda cero digo, Alecha, conecta onda cero. Y dice, onda cero, Monforte de Lemos. Y yo, no, Alecha, conecta onda cero a Madrid, onda cero, Monforte de Lemos. ¡Ah, bueno, ya, ya. Claro, pero Monforte de Lemos y Galicia, no sé. Sí. Me parece en cualquier caso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 ¿Eh? Pues tienes que aceptar las reglas del juego. Una porra, tengo de... que aceptar ah, no, las no. reglas del juego. Claro, no, claro, una o sea, porra, ¿por qué Facebook? tengo que aceptar...? No, no, no, no. Yo y te vendo ayer al comienzo del programa. Yo te vendo La ley esta... orgánica de protección de datos es un puñetero invento, palabrería para proteger al ladrón. Anda, hombre, que no, que no, está prohibido robar está prohibido robar datos en este caso, está prohibido y no hay más Pero ley si que... no te lo robas, lo se los das tú No, no, no, que pongas yo recuerdo hace no, un par de no, años a la, mí. la polémica me que quitan se a montó mí. con que una no, aplicación que, no será... que hay para la linterna que es perdón, para el teléfono que es una linterna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 privados, no se venden ni se dan y eso, ni ¿en, se qué, ¿En qué país? ¿En qué legislación? En todas. Debería ser en todas. también, ¿no? Claro. debería ser en todas. Igual que el asesinato para... está prohibido también la venta de sí, hombre, datos sí. personales. Y tiene que sí. haber paz en el mundo. parece es sí. una modelo. Ah, bueno, y no sí, tiene que mejor. haber para esos Y no tiene que haber guerras. Y no tiene que haber hambre en África. Y los negritos tienen que tener vacunas. Claro, sí, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. En un mundo idílico. Ahora, mira, como ya vamos a entrar, según Chico Xavier, en la confederación planetaria, iba claro. a venir Cristo en un ovni, pues ya vamos Está a tener claro. Y el 20 de septiembre un millón de personas va a ir a invadir el área 51. De, vas... de todas formas, no, una, una cosa, hay, hay un problema también que es contradictorio. Si nosotros queremos un mejor servicio de, de los dispositivos electrónicos informáticos, y por ejemplo ahora lo que redunda casi todo es hacia la personalización, es decir, que, que sea en clase un anterego oh. de cuáles son nuestros gustos para que nos den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 En ese micrófono ni, ni, está Manuel, llegando Manuel, vía digital no, a un montón no de sitios. Bueno, pues usa el el teléfono vasos. fijo. claro pues usa el teléfono fijo, no, que No, está no, muy no, bien. no, pero el teléfono fijo, nadie invierte un duro porque... Señor sí. sí. Claro, ya sí. está. No, no. Palomas mensajeras. Y pues... no te exagero nada. Sí, de verdad. A ver, Manuel, háblanos de los guanches, que son los primitivos habitantes entre las Islas Canarias. O ¿eh? que son una civilización en un pueblo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 unas paranoias increíbles se hablaba de mafias rusas se hablaba de cuestiones esotéricas y era, y era, un era un tío, un paisano que, que tenía el Códice de... Calestino ver, en, en, un, en su casa, en su jardín no, no, no, peor, en, su, peor, en, su... en un trastero que está en sí, un garaje sí, sí. subterráneo Milladoiro, debajo sí, de un supermercado sí, sí, sí. allí estaba el Códice Calestino y la gente especulando con las mafias es que, rusas es que eso puede ser, si no lo han conseguido colocar si, como tú dices Silvia, no eran eso también, claro, si no que no eran, no eran, eran expertos lo mismo la tienen ahí en un almacén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 de todo este incidente se desclasificó en, el, an, en abril de 2009 gracias a las gestiones que ya venía realizando Edison Boaventura del grupo UFO de Guarajura lo digo mal guar, guar joder con el pronunciado guarajure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 Madre mía. Entonces, eh, bueno, lo que comenta él, ¿no? Habla de que el cantante dio más de dos millones de, de dólares a la iglesia y que ya digo, la única manera de tener... Yo os puedo contar porque yo en su momento, cuando Dianética se instaló en, en España, yo sin saber que era Dianética, estuve a punto de ser contratado por ellos. ¿Ah, sí. Ya se sí, sí, ya sí. notaba yo cierto tufí. <risa>